Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Peme Murillo, eh, miembro de Mundubat, que está en Cuba en estos momentos. Eh, buenas tardes, Pepe. Hola, Miquel, buenas tardes. Y bueno, pues como cada semana tenemos aquí una persona de una delegación eh, de Mundubat. Eh, ya hemos hablado con las gentes de Palestina y de Bolivia y esta semana te toca a ti desde Cuba. Y más o menos lo que nos gustaría saber eh, para empezar es un poco... El trabajo que realiza Mundubat que estáis realizando en estos momentos en Cuba, desde cuánto, desde cuándo lleváis en Cuba trabajando y un poco que nos cuentes todo esto. Bueno, pues mira, eh, nada, en Cuba eh, estamos trabajando desde desde el año 95, 96 más o menos, ¿no? Eh, se empezó, se empezó con un proyecto sencillo, ¿no? Para la producción de semillas para para alimentación animal y bueno ese primer proyecto terminó convirtiéndose posteriormente en un programa que benefició a casi la totalidad de, del país no cuando hablamos de producción de semillas hay que entender que, que bueno quecuba cuba había sido eh, había tenido no o sea una capacidad para producir alimentos sin ningún tipo de problema no antes del periodo especial. Eh, pero con el período especial toda la digamos toda la producción que, que generaba eh, pero que también le llegaba de, de los países de la, de, la, de la europa socialista se vino abajo ¿no? entonces tuvo que recurrir a producciones autóctonas me refiero a, a producir semillas que, que bueno que como en cualquier país eh, que tiene una masa ganadera e importante eh, debe alimentarla con, con pastos naturales no entonces bueno el mon lo que digamos lo que hizo fue eh, apoyar la mejora no de las de las eh, de las fincas que producían esa semilla no mediante la entrega de de algún de algún equipamiento y algunos implementos de, de trabajo no eso fue un poco la el proyecto con el que con el que nosotros empezamos a trabajar aquí en el país no y eso tuvo financiamientos diversos no desde el propio Ayuntamiento de Bilbao, ...varios municipios de Euskadi, pero también de la Agencia Española de Cooperación, en fin, que que contó con contó con un financiamiento diverso y ese programa duró prácticamente como unos como unos tres años más o menos, ¿eh? Uh -huh. Y eh bueno, el trabajo general que hace Mundubat en el país eh, no es muy diferente, ¿no? del que del que se hace en los otros doce países, ¿no? donde Mundubat tiene tiene trabajo. Lo que pasa es que, que bueno que toda esa estrategia general de alguna manera encuentra su digamos su concreción ¿no? en las particularidades de cada de cada país no y eso es lo que lo que la tarea en la que estamos en este momento uh -huh. eh... Eh... Sí, en cada, eh, en cada país con los que en los que estáis de los que hemos hablado eh, nos han contado un poquito sí. con cuáles son las organizaciones con la, las que trabajáis y en qué ámbitos eh, trabajáis sí. eh, la por ejemplo la agricultura es uno que parece que se repite Sí. bueno en, aquí en, en cuba eh, en los últimos años venimos trabajando Eh, fundamentalmente con una organización eh, que se llama Asociación Cubana de Producción Animal la ACPA es una organización eh, que, que está muy vinculada ¿no? Al, a las unidades básicas de producción cooperativa ¿no? son son es una fórmula eh, productiva ...de las que hay en el país, ¿no?... ...también existen las cooperativas de crédito de servicio... ...y también las cooperativas de, de producción agropecuaria, ¿no?... La ...con la que nosotros trabajamos son las que se denominan... ...unidades básicas de producción cooperativa, ¿no?... ...que surgen de alguna manera de, el, de un proceso de reestructuración... Del, ...de la agricultura en la década de los noventa, ¿no?... ...a mediados de los noventa las grandes eh, empresas eh, estatales agropecuarias... Eh, se digamos eh, se reformularon y de ahí surgieron estas unidades no estas vpcs ¿no? entonces bueno con acta es con quien ya te digo venimos trabajando los últimos los últimos años y, pero lo hacemos con un enfoque integral ¿no? eh, nosotros entendemos por enfoque integral eh, proyectos que digamos que responden no solo a las eh, necesidades productivas ¿no? eh, o, de, o de soberanía alimentaria, sino también eh, entienden la necesidad de, digamos, de, de, de responder, ¿no?, a, según un poco los diagnósticos que se hacen en los territorios, a otras necesidades más de carácter social o sociocultural que, que tienen que tienen esas comunidades, ¿no? Entonces, y luego una vez que, digamos, que eso se, se diagnostica, aunque ACPA es la contraparte fundamental, pero luego intentamos involucrar también a otras organizaciones que desde lo local eh, deben eh, tributar no a ese proyecto no de esa manera por ejemplo participa también las delegaciones municipales de, de salud también las de educación también participan en nuestros proyectos los gobiernos locales no que son un poco los que los que tienen la los que de alguna manera tienen el liderazgo político no porque aunque acta es la contraparte oficial del proyecto pero luego en lo concreto intentamos involucrar siempre a los gobiernos locales ¿no? que son los que a su vez tienen eh, capacidad de convocar a cualquiera de las demás organizaciones que tienen una presencia en ese territorio ¿no? y cuando decimos territorio hablamos de municipio incluso a veces bajamos un poquito más y hablamos de, de comunidades ¿eh? y bueno y eso es un poco la digamos la, el enfoque con el que nosotros nos eh, ...hemos venido trabajando en los últimos en los últimos años no también hemos tenido proyectos con otras con otras organizaciones del sector agropecuario por ejemplo con la na que es la asociación nacional de agricultores pequeños pero que han sido siempre proyectos de, de menor envergadura y bueno en el último año más o menos año y medio eh, estamos empezando a, a trabajar con con otra organización también del sector agropecuario que es la asociación cubana de técnicos agrícolas y forestales no Todas estas tres organizaciones que te he mencionado son organizaciones que a su vez tienen relación directa con el ministerio de la agricultura que es el ministerio que finalmente debe de aprobar y avalar todos los proyectos que sean que se gestionan en el país ¿no? en ese en ese sector eh, y bueno y la verdad es que en este momento No tenemos trabajo con otras, eh, con otras instituciones. si sí lo hemos tenido en otro momento, ¿no? eh, pero ahora nos hemos centrado fundamentalmente y relacionado con, el, con la seguridad alimentaria con estas tres organizaciones. ¿no? Eh, también ya no, no relacionado con el sector agropecuario, pero sí estamos trabajando los temas de género eh, con, con todas organizaciones. Eh, una es la misma acta pero no pero no en acciones productivas sino en, en, en acciones más de capacitación y de sensibilización en torno a digamos a, al empoderamiento de las mujeres ¿no? y eh, recientemente bueno empezaremos a trabajar en un proyecto nuevo también con la federación de mujeres cubanas para poder digamos, trabajar también el tema de la capacitación y la sensibilización, pero con los eh, profesionales de los medios de comunicación a nivel local, a nivel comunitario, y eso tendría una una cobertura en todo el país. Uh -huh. entonces Bueno, esos son un poco los los ámbitos en los que nos movemos en este momento, Miquel. Eh, volviendo un poco al tema de, de la agricultura y luego si quieres retomamos el tema de género también, eh, ¿cómo, ¿cómo dirías que es eh, todo el tema de, de la agricultura allí? Me refiero, comparado quizás con lo que podemos conocer en, en, pues aquí en Europa o eh, cómo trabaja allí la gente, hablabas de pequeñas cooperativas, eh, ¿nos puedes hacer una visión general de todo esto? Bueno, En el país eh, funcionan funcionan varias eh, varias fórmulas eh, formas productivas ¿no? eh, que conviven entre ellas sin, sin demasiado problema ¿no? eh, todo eso regido por una política general de, de país que, que viene de alguna manera dictada por el ministerio de la agricultura ¿no? es quien define las políticas eh, agrícolas de, del país no entonces la eh, Las VPC, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, eh, agrupan a productores y productoras que, que surgieron en sus inicios de estas empresas estatales, ¿no? Eh, y tienen un marco jurídico y legal eh, sobre el cual desarrollan su trabajo ¿no? en el sector agropecuario. Unas son más, estas, esta forma productiva ¿no? de, la, de las VPCs, Eh, tienen algunas de ellas eh, una actividad principal no por ejemplo unas son cañeras me refiero que producen caña eh con la que luego los grandes centrales lo transforman no en en azúcar o en ron o otros derivados luego hay eh, otras cooperativas otrass que son que son lecheras es decir que su su actividad fundamental es la es la producción de leche otras que son de carne. Eh, pero que todas y cada una de ellas en los últimos tiempos han ido introduciendo la diversificación como parte de su sostenibilidad ¿no? es decir que una cooperativa aunque su actividad principal sea la producción de caña pero desde hace ya algunos años se entiende que, que bueno que estas cooperativas te van o puedan ¿no? destinar a una parte no de sus áreas para la producción de para otras producciones que, que de alguna manera puedan equilibrar, ¿no? la digamos su, su, su desarrollo económico, ¿no? Y eso pasa con, con todas, ¿no? Eh, la diferencia de estas con las cooperativas de crédito y servicios es que estas las UBTCs eh, digamos no son propietarias de las tierras, sino que las trabajan en usufructo, es decir, el Estado les concede la tierra para poderla para poderla para poderla trabajar y explotar de manera gratuita. Eh Durante bueno de forma indefinida no sea pero no son propietarias de la de la tierra como tal no la otra forma productiva son las cooperativas de crédito y servicios eh, las cooperativas de crédito y servicios eh, no son exactamente lo que dice su nombre o sea no son cooperativas de crédito ni de servicios sino que son también pro digamos cooperativas agropecuaria cooperativas productoras no aquí eh, sí los cooperativistas son propietarios de sus parcelas de sus tierras pero lo que hacen es organizarse digamos para dios para, para hacer más eficiente un poco la gestión de, de sus recursos ¿no? y quizás un poco para ponerse en común eh, a la hora de, de comercializar o de digamos o de o de asumir de manera colectiva algunos créditos para mejorar la, la capacidad productiva de esa cooperativa de esa cooperativa de crédito y servicio, ¿no? Es decir, que estos son los que los que son propietarios de las de las tierras. Y luego están también las cooperativas de producción agropecuaria que digamos que son también cooperativistas que no son propietarios de las tierras, ¿eh? O sea, el Estado ...es el gran propietario ¿no? de las tierras del país... ...pero que eh, al ser un país eh, con vocación agrícola... ¿no? ...en los últimos años después del periodo especial... ...pues un poco el Estado se ve digamos en el compromiso... ...y la responsabilidad de, de entregar la tierra... ...para, digamos, para, para, para garantizar ¿no? la, la soberanía... ...y la seguridad alimentaria de, del país. Entonces cada cooperativa eh, tiene una actividad principal... ...que eso viene de alguna manera... Eh, ...pactado, ¿no?, con, con el Ministerio... ...y también un poco también por tradición y por, por historia... Eh, ...venden las producciones importantes, ¿no?, al digamos al, a las instancias, ¿no?, que, que lo comercializan... ...por ejemplo, la, la caña, pues pues la venden a los eh, ingenios azucareros que son los que luego la profesan, ¿no?, Eh, las que son productoras de leche pues venden la actividad principal yo sea a la industria a la industria láctea de, del país y así sucesivamente ¿no? eh, ahí en algunas algunas producciones por ejemplo las que son productoras de, de vegetales, hortalizas o de, o, de, o de viandas la vianda aquí sería lo equivalente a la patata pero es la, la yuca, el boniato, la malanga, también eh, comercializan a través de las de las empresas comercializadoras que son que son del estado algunas de ellas, pero estas cooperativas sí tienen la posibilidad de digamos de comercializar los excedentes de esas producciones eh, directamente a la población, ¿no? Eh, o a digamos o o a algunos intermediarios que son los que colocan esas producciones en los mercados agropecuarios, ¿eh? Entonces Bueno, de alguna manera estas cooperativas que tienen producciones que luego pueden comercializar los excedentes eh, lo hacen sobre la base de, de convenios o contratos que tienen con las, eh, con las comercializadoras estatales. ¿eh? Eh, que una vez cubierto ese compromiso, digamos, toda la producción que tú tengas, eh, además de la que ya tienes comprometido, tú puedes comercializarlo Eh, repito, o bien directamente a través de puntos de venta o de las tarimas ¿no? que, que tienen en los mercados o bien a través de, de terceros que, que faciliten ese proceso de comercialización ¿eh? de tal manera que las producciones no se, no se pierdan. Uh -huh. y, y bueno, y a grosso modo esos son un poco los, los mecanismos que, que están establecidos. ¿no? Hay que decir que que bueno que el país en este momento eh, no cubre no cubre al 100% las necesidades eh, digamos que tiene que tiene que tiene demandada, ¿no? la, la población cubana, ¿no? O sea, y por ese motivo se ve la necesidad de tener que importar algunos algunos rubros eh, necesarios para, para cubrir la, la canasta básica, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, no digamos no es suficiente o sea no es país autosuficiente todavía en la producción de granos no eh, sobre todo frijoles no que es su producto básico no en la dieta alimenticia como tampoco lo es en la producción de arroz que también es un producto básico en la, en la dieta de, de la población cubana no Eh, y así pueden haber otros ¿no? pero tecito un poco los más lo más importantes ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno uno de los objetivos prioritarios no de, del gobierno en estos momentos es garantizar la autosuficiencia alimentaria del país sobre todo en aquellos rubros que son que son básicos ¿no? en la dieta alimenticia de, del país no eh, y bueno y hacia esos objetivos están orientados no todas las Todas las prioridades, eh, yo creo que de la cooperación en general, ¿no? Hay organizaciones que trabajan en ámbitos diversos, pero pero bueno, el gobierno sí tiene establecido como prioridad número uno la producción de, de alimentos. Uh -huh. Porque en este momento el país está importando aproximadamente un monto de... Bueno, está destinando ¿no? a la importación de alimentos, creo que son como unos 1.800 millones de dólares anuales. Entonces, bueno, solo sólo esas cifras de la idea de la de la importancia que tiene ¿no? para, para el gobierno cubano dirigirnos a cualquier acción de cooperación o de otro tipo hacia la producción de, de alimentos ¿no? vamos a pasar si te parece al, al segundo campo en el que trabajáis que sería el área de género Y lo vamos a hacer rápidamente, igual en la próxima colaboración eh, que tengamos podremos extendernos más sobre esto. Eh, ¿Qué es lo que estáis buscando un poco? ¿Qué es lo que estáis trabajando? Y también, ¿cómo es la situación de, de las mujeres en Cuba? Bueno, eh, yo diría que, bueno, digamos un poco de lo general en particular, ¿no? La situación de la mujer en Cuba, eh, en comparación ¿no? con otros países del área ¿no? y de la región latinoamericana, y de otros continentes digamos, está en condiciones muchísimo más favorables ¿no? o sea, hay una hay una hay un marco legal y, que, que la favorece de una manera significativa ¿no? o sea que, por un marco legal que está en revisión en este momento y está en revisión un poco para mejorar si cabe, ¿no? o sea, las condiciones en las que la mujer eh, se encuentra, ¿no? entonces, pero tiempos se empieza a hablar ¿no? de algunas brechas ¿no? que hay entre, entre hombres y mujeres sobre todo en el acceso a, digamos a puestos de, de mayor responsabilidad ¿no? eh, qué quiere decir esto bueno lo que quiere decir es que a pesar de que de que la digamos de que de que las mujeres representan más del 60% ¿no? de, la, de la digamos de los profesionales técnicos ¿no? de, este, de este país en la práctica en la práctica eh, ese porcent no se refleja en los niveles de dirección, digamos, de, del país también, ¿no? Nos encontramos en, con muchas mujeres, ¿no?, en, en puestos un poco intermedios, pero en puestos, digamos, realmente de, de dirección eh, son son escasas, ¿no? O sea, bueno, o sea, escasas no las hay, pero pero quizás no no guarda relación con, con la cantidad de, de mujeres profesionales eh, que existen, ¿no? Eh digamos que las brechas mayores se han, se han encontrado ahí, pero también en el ámbito en el ámbito digamos familiar, ¿no? O sea, no hay digamos, no hay el tema de la corresponsabilidad es algo que que se asume, ¿no? con digamos con con dificultades, ¿no? Eh y luego eh se empieza también a, a evidenciar digamos algunos signos, ¿no? De, de violencia o maltrato, ¿no? dirigido hacia hacia las mujeres, ¿no? Eh, al convivir no en una sociedad digamos con digamos con características eh, muy patriarcales no entonces de esos signos son digamos empiezan a ver y se empiezan un poco a digamos a visibilizar no entonces bueno el trabajo que, que nosotros estamos haciendo en ese en ese ámbito eh bueno hasta ahora en digamos que en los últimos en los últimos siete y ocho años se incorporaba no la digamos la, se trataversalba no el enfoque de género en los proyectos. En los proyectos que, que teníamos pero siempre de una manera de una manera poco visible o sea, pero bueno aún así ya estábamos se estaban se intentaban no introducir elementos que por una parte visibilizaban ¿no? la digamos lo que lo que hacían las mujeres ¿no? en el ámbito cooperativo y al mismo tiempo se digamos se, se diseñaban acciones ¿no? que, que de alguna manera intentaran incidir ¿no? en una mayor participación y presencia ¿no? de la mujer en ese mismo ámbito no pero hemos pasado de, digamos de transversalizar no el enfoque de género a, a trabajar en proyectos dirigidos eh, preferentemente no hacia las mujeres no el primer proyecto fue el que estamos terminando ahora es un proyecto que, que, que bueno que, que ha tenido como principal actividad transversalizar no implementar la estrategia de género que esta institución acá tenía digamos a nivel a nivel a nivel organizativo y eso lo hemos podido hacer en provincias del país y en el municipio Isla de la Juventud, ¿no? Y ha consistido fundamentalmente en acciones de capacitación y de sensibilización eh, de alguna manera que que permitan ¿no? una mayor apropiación, ¿no? a las propias mujeres de la situación en la en la que en la que se encuentran, ¿no? Y el proyecto, ¿no? en el que empezaremos a trabajar ya en los próximos en los próximos meses, digamos antes de que termine el año, es también para trabajar fundamentalmente con la federación de mujeres cubanas ¿no? que es la única organización de mujeres que existe en el país no hay no hay otra y el objetivo es eh, también eh, la formación la capacitación y la sensibilización de todos aquellos profesionales hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación a nivel con a nivel a nivel local no también para para incidir no desde la información En, de alguna manera en, en ofrecer ¿no? informaciones que, que recojan y visibilicen el aporte ¿no? que las mujeres hacen en términos generales no estos son un poco los dos proyectos que, que hemos tenido específicos ¿no? de, de género pero que sin duda no por las decisiones que el propio digamos la propia estrategia que Mundual está definiendo ¿no? para los próximos cinco años eh, los temas de género se convertirán eh, ya lo son ¿no? pero pero serán convirtiendo si cabe Eh, en una de las de las patas importantes ¿no? de, la, de la estrategia institucional no a nivel general pepe pues lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos demasiado tiempo pero eh, como decía antes pues de aquí a un par de meses o así te, te volveremos a tener con nosotros para seguir hablando de cuba para seguir hablando de, de mundo bat y el trabajo que realicis allí Y lo único yo antes de, de terminar, pues sí que quería, eh, un poco a raíz de, del secuestro de los tres cooperantes que ha habido en el Sáhara Occidental, uno de ellos eh, signo de Mundubat, pues transmitirte desde Euskal Herria y desde Ancheta y Ratia, pues toda nuestra solidaridad, tanto a ti concretamente como a todos los miembros de Mundubat miuel pues nada gracias por la oportunidad no de de conversar con vosotros no y que bueno y que esta vía sea también una vía de conocimiento no para quienes a lo mejor no digamos lo único que conocen de cuba son algunos desgraciadamente de los estereotipos no que que que algunos también en medio de comunicación se encargan de digamos de, de ir de ir, de, de ir diseminando no yo creo que, que bueno ese espacio que estáis ofreciendo vosotros creo que es una muy buena oportunidad para digamos, para, para hablar, ¿no?, de, de la Cuba en la que Munduat trabaja y con la que se siente comprometido. ¿eh? Pues muchas gracias, esperemos que así sea. Hasta hasta otra vez, Pepe. Venga, Miguel, agur, entonces.